La civilización lidia, la vida económica. Página 237. La riqueza de la monarquía, confirmada por las liberalidades que llenaban de admiración a los griegos, no es una leyenda. Provenía de la explotación de los dominios del Estado y de los tributos impuestos a las colectividades locales. Además abundaba el oro. ...que se recogía en pequeñas pepitas en las arenas del Pactolo... ...del río de Sardés... ...y que se extraía de las minas de algunos macizos montañosos... ...en último término hay que mencionar las tasas... ...que pesaban sobre el comercio... ...eran muy fuertes las relaciones con el Lejano Oriente... ...las excavaciones de Sardés han proporcionado muy pocos objetos... ...que pudiesen tener esta procedencia y quizá... Se exagera la importancia del tráfico de caravanas que circulaba por la gran ruta que atravesaba el Asia Menor, antecesora de la ruta real de los persas. Heródoto afirma, sin embargo, que los Lidios fueron los primeros capeloi, es decir, a la vez revendedores al de tal y Venteros. En todo caso, no se puede poner en duda la intensidad de los cambios comerciales en las ciudades griegas de la costa a las que conducían los valles fluviales y que servían de intermediarias marítimas hacia el oeste seguramente fueron estos cambios los que provocaron la invención de la moneda que puso fin a los trámites de marcas y lingotes generalizados por el ejemplo de los mesopotámicos la tradición duda en señalar el lugar y la fecha de este invento Es probable que tuviera lugar en las ciudades griegas de la costa y que fuera obra de particulares. Pero si el reino Lidio no fue en ello más que un imitador, tuvo el mérito de serlo enseguida. Primero se acuñaron piezas de electrón, aleación natural de oro y plata, en proporción variable y por tanto de valor impreciso. A continuación apareció en Grecia la acuñación de la plata pura mientras que Creso fue el primero en el mundo mediterráneo en acuñar el oro. Civilización lidia y civilización griega. Las relaciones con el mundo griego explican las coincidencias entre las dos civilizaciones. La civilización lidia conservaba aspectos muy orientales. Las grandes tumbas eran parecidas a los tumuli frigios. Las principales divinidades eran civiles y atis. La música tenía una gran importancia en sus ceremonias e incluso se llegó a hacer marchar el ejército contra la ciudad de Mileto al son de las siringas, de las arpas y de las flautas. La prostitución, que era normal para los jóvenes, las jóvenes lidias, debía tener un carácter sagrado. Sabemos que las cortesanas de Sardes habían contribuido, junto con los artesanos y los comerciantes, y con una importante suma, a edificar la tumba del padre de Creso. Además, los griegos no perdonaron nunca a los lidios los detalles de su vida elegante y afeminada y lo describieron llevando largas túnicas de suntuosas telas, anillos en las orejas, derramando aceites perfumados en sus cabellos, usando esencias, bálsamos y ungüentos, aficionados a la buena cocina, a la pastelería y a la confitería inventando el juego de la taba, el de los dados, el de la pelota y otros muchos. Estas pluralidades moralizadoras no significan nada más que el deslumbramiento provocado en los griegos por el contacto con una clase social que usaba los refinamientos inventados por las viejas civilizaciones de Oriente. A pesar de este desprecio, los griegos no diseñaban los contactos con los lidios ofreciéndoles sus servicios como mercenarios o dedicándose a comerciar con ellos. En el Sardes formaban una colonia y el poeta Alcman nació en esta ciudad. Se encontraba incluso en pal en palacio. El desgraciado competidor de Creso, su hermanastro, era hijo de una griega. Poco a poco la civilización lidia se fue dejando penetrar por el helenismo. El Los reyes se presentaban como filoelenos lo que no era una simple propaganda pues consultaban los oráculos griegos y mostraban una especial veneración al apolo de Delfos multiplicando sus donaciones a los santuarios y a las ciudades utilizaron a tales como ingeniero y la tradición nos lo muestra haciendo encargos a orfebres pensionando al, fabuloso, al fabulista Esopo y dialogando con cualquiera de los siete sabios recibidos en su corte. Pero no sólo llegaban hasta palacio. Las tumbas de Sardes, de finales del siglo VII y de la primera mitad del VI, han ofrecido una abundante cantidad de cerámica griega. Todavía después de un siglo de la conquista persa, el libio Xanto escribe en griego la historia de su país. De esta manera Desde el final del periodo arcaico empezó la evolución que precipitándose con la conquista de Alejandro iba a ser del Asia Menor Occidental por toda la Edad Antigua y hasta muy adelantada la Edad Media una tierra de civilización helénica. Por otra parte, los griegos tomaban detalles de la civilización lidia. Les atraía en especial el oro para explicar su brusca abundancia en el reino mer. Mermnada, se podía pensar en el descubrimiento de nuevos yacimientos en todo caso se podría hablar de una debilidad de los griegos que perdían fácilmente su dignidad ante tantas riquezas Heródoto nos cuenta la historia de un noble ateniense recompen recompensado por Creso con todo el oro que pudiera llevar consigo llenándose las botas, los pliegos de la túnica y hasta la boca y recibiendo del rey todavía nuevos regalos por haberle hecho reír con sus aspectos grotescos Hicieron algo más que participar en sus, te en sus tesoros. La Lidia, tan próxima a sus ciudades asiáticas, fue con seguridad sin duda la principal por las cuales entraron en contacto con el Oriente. Técnicas artesanas, y artísticas, ideas y prácticas religiosas, temas místicos, observaciones científicas, la suma de sus adquisiciones orientales fue muy amplia. El azar no sería suficiente para explicar... El adelanto que Jonia, asociada y prácticamente sometida a Sardes, tomó sobre las otras provincias del mundo griego. Ninguna como ella encontraba tantas facilidades para aprovechar las experiencias de los países orientales.